El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esta canción ¿eh? originalmente grabada por los Jackson Five en el 71, fíjate, luego en el 74 repitió experiencia Gloria Gaynor. Pero la que escuchas es la que hicieron popular The Commoners, de este clasicazo que se llama Never Can Say Goodbye. Bueno, pues oye, eso es lo que esperamos: que nunca nos digas adiós y que te quedes con nosotros. Hasta las 8, las 7 en Canarias, comienza Play Kids. Play Kids. Buenas tardes, queridos. Y Leo Garriga y Estefanía Vega y Víctor Álvarez. Bueno, antes de empezar, ayer le dimos el premio a nuestra amiga Pili de Murcia y yo tuve un desliz、eh, al decir uno de los platos típicos de Murcia. Y o dije estarán gallo y resulta que estarán g o l o Bueno, y nuestros amables oyentes, bueno, pues se permitieron la molestia de mandarme <ríe> Unos mensajes para corregirme, de buena fe. Hola, r i c k y Buenas tardes. Hola. César de Murcia. Hola, César. Acabo de escuchar que has dicho que te deben unos zarangallos. Sí. Y no, es zarangollo. Vale, gracias. Y cuando quieras, estás invitado aquí en Murcia a probarlo. Bueno, pues cuando todavía tenía la cara roja como un tomate. Toma. Hola, Ricky. Soy María de Murcia. Me acabo de partir. Te debe Gigi unos zarangallos. Pues ya me explicarás qué, de, ¿qué es eso de zarangallos. Será un zarangollo. Un zarangollo murciano. Eso sí, pero como te debo un z a r a n g a l l o me imagino que vas a pasar más hambre que el perrito de un ciego. Bueno, yo también. Os quiero mucho, que lo sepáis, os quiero, pero mucho, mucho, muy mucho. <risa> Gracias. Oye, que hoy vamos a contar con vosotros, v a m o s a empezar ya mismo, y queremos que nos digáis, porque hoy es el Día Mundial de la Rabia, qué frase o expresión te da mucha rabia escuchar y que te digan. ¡Sampa! サンパンチジャンデイ あ。 Este nuestro Programa favorito de todas las radios, donde vosotros sois las estrellas con vuestra participación y con vuestras palabras. Y aunque a menudo usamos la expresión una imagen vale más que mil palabras, a veces unas pocas nos pueden hacer reír, ponernos felices, tristes, pensativos, tiernos o de un genio de mil demonios. Hoy día mundial de la rabia y sin que nos hayan mordido, queremos que nos digas. ¿Qué frase o expresión te da mucha rabia escuchar? Y sobre todo, ¿por qué? Subo para arriba como si se pudiera subir para abajo. Ah, ¿ya has llegado? Es que no me ves. Voy tarde, pero ya llego, o ¿eh? p u e d e s concretar o me echo una siesta? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Te repito, 606-712-658. Has tomado nota, ¿verdad? Bien, o bien en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Oye, que te estamos esperando. Que hoy hay regalo también. Un altavoz fantástico con los amigos de Energy System, que ya es tuyo. ¿Estás en Play Kids? ¿Cómo? Con Ricky García. ¡Oh! ¡Oh! oh, oh. r o m a r o m o r cierto. 50 50 con Tony Bennett. Lady Gaga es una excelente crooner, una artista z de pies a cabeza, con canciones en su haber que han sido exitosas en todo el mundo, como este Bad Romance. Ra, ra, ah, ah, ah, Roma, Roma, <risa> Pues hoy es día de nuestra rueda del tiempo. Sí, durante toda la tarde nos vamos a teletransportar con nuestra rueda hasta 1985. Bueno, pues en enero se celebra la primera edición de r o c k i n Rio en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Presentándose Queen, Kiss, Yes y a c d c 1965 también es el año del estreno de la película increíble con banda sonora de Queen, Los Inmortales. Solo puede quedar Hugo. Y además también se estrena Regreso al Futuro. Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Y en la banda sonora de esta película, canciones tan espectaculares como esta que está sonando de Hugh i Lewis a n d t h e n e w s Tremendo número uno: The Power of Love. you、no. Viernes. De cinco a ocho, una menos en c a n a d á Te acompañamos en la vuelta a casa. García. Like an Egyptian. w a l k like an Egyptian w a l k like an Egyptian Vicky l a r r a t en aquel entonces te estoy hablando de 1983, la canción escrita por Nacho Cano. Y además, como curiosidad, te voy a decir que esta canción, con su vídeo, fue el primero en castellano que la cadena MTV de New York transmitió en el 86. No controles, no controles, no controles, no c o t r a queridísima Vicky l a r r a t y su banda, Ole Ole. Bueno, 19 minutos y las 6 de la tarde en directo desde el estudio 5 en s XFM. Este es tu show de la tarde, estos playquis. Bueno, y hoy es el Día Mundial de la Rabia. Fíjate qué días mundiales hay, ¿eh? tan extraños. ¿eh? Así que hoy queremos que nos digas qué frase o qué expresión te da mucha rabia escuchar. Álvaro, desde Zamora. Una de las cosas que más rabia me da que me digan es ¿Sí? que tenga cuidado cuando hago algo que supuestamente es un poquito peligroso. Joder, que soy el primero en intentar seguir vivo. Un saludo. Un saludo, pero oye, Álvaro, no lo dicen por ti, ¿eh? Sino por ellos, porque si tú espichas, ¿quién limpia? Ángela, desde Pedralba. Hola. b u s tardes, equipo. Hola. Pues veréis, a ver, yo trabajo en un supermercado y soy carnicera. Que me da mucha rabia, pues cuando estoy sirviendo un pollo y está la clienta. ¿Pero es fresco su pollo, nena? ¿Pero está bien el pollo? ¿Pero el pollo lo puedo congelar? Pero, nena, y el pollo está bien, entonces lo puedo guardar. u f me da un mal rollo eso, es que me da rabia, porque claro, trabajo en un supermercado con carne fresca. ¿Usted cree s que no va a estar bueno el pollo? Señora, <risa> el p o y o s de toda confianza, como de la familia, vamos, que lleva ya dos meses en la cámara. <risa> Cuéntanos tu historia en el 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias, aquí en Play Kiss. Play Kiss. Play, Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss.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 I'll know someday that t i all turn out To up make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get I just haven't met you yet、mm -hmm. I might have to wait, I'll never give up I guess it's half timing and, and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I c a n see every possibility.、Mm. Somehow I c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 Con Ricky García. Sí, las 6, las 5 en Canarias, en directo en XFM. Llega el momento de transportarnos en el tiempo hasta 1985 en nuestra rueda. Bueno, en 1985, en noviembre, Microsoft lanza al mercado la primera versión de Windows de la historia. ¿Suena esta banda sonora? Correcto, es el Coche Fantástico. Michael Knight, David Hasselhoff, antes de ser el vigilante de la playa, trabajando para la Fundación para la Ley y el Orden a los mandos de Kit. ¿Os acordáis cómo sonaba el Coche Fantástico? Gracias. También es el año del estreno de esta divertidísima película que, si no has visto nunca, yo de ti me sentaría este fin de semana un ratito con unas palomitas y le disfrutaría. Los Goonies con banda sonora increíble. ¿eh? Cindy Laufer. Y una trama fantástica. ¿Os acordáis de. Gordy? El Lord quiere a Gordy. Y también se estrena Rocky 4 a Increíble banda sonora, dos canciones de Survivor, Eye of the Tiger y esta. Y además James Brown con Living in America, increíble. Rocky 4 y esta canción que se llama Burning Heart. c n ち We have to look and listen, you can even learn from me. Little knowledge is dangerous, it's my life. It's my life, It's my life, my world. It's my life, my world. It's my life, my world. It's my life, It's my life, my world. It's my life, Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. スマイルアンサーティンサーティンサーティンサーティンサ Y lo de Doctor le viene porque antes de ser artista, bueno, también era artista, pero en otra modalidad, era dentista. Hasta que el productor de Ace of Bass le compuso y le produjo canciones como este, It's My Life. Llegando a las 6, las 5 en Canarias, momento para la información y a la vuelta, entre otras cosas como por ejemplo música espectacular, nuestra rueda del tiempo. Esto es Kiss.